Cuentos de hadas españoles El hombre que finalmente sintió miedo Érase una vez un joven valiente y audaz Llamado Tritón En el reino de Strougard La valentía no era algo insólito Pero para Tritón El miedo era algo que no existía en su vocabulario Algunos creían que era insensato, otros que era imprudente. Pero aquel joven realmente no sabía lo que era el miedo. ¡Oh, Triton! ¡Eres muy valiente! ¿Es que no te asustas nunca? ¿Oh? ¿Qué es eso? Miedo cuando algo te asusta y te... Um, uh, pues te... te asustas. Um... Debe de ser muy extraño sentir algo así Lo buscaré Bueno, que pases un buen día ¡Buen día! Como todos le hablaban del miedo Tritón empezó a sentir mucha curiosidad Decidió aventurarse por el mundo para encontrar el miedo Caminó y caminó durante horas Hasta que se encontró con un hombre sentado en el bosque llorando ¡Oh, amable señor! ¡Ayúdame! ¡Mi familia! ha sido secuestrada por el malvado dragón que vive cerca de la cueva! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Claro! ¡Os ayudaré! ¡Venceré al dragón y liberaré a tu familia! Corrió a toda velocidad hacia la cueva. Cuando llegó allí, vio a un magnífico dragón tumbado junto a la familia del pobre hombre. Ah, insensato joven, ¿has venido a que te coma? He venido a liberar a quienes has secuestrado ¿Qué? ¿Por qué no lo intentas? <risa> Tritón corrió hacia un árbol cercano y le arrancó una rama La ató en forma de lazo y la arrojó hacia la cabeza del dragón Acerrándole así el hocico Se sujetó a otra rama y se lanzó hacia el dragón hasta montarse sobre él ¡Ajá! Ahora eres mío ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vuela! Tritón se bajó del dragón y aterrizó frente al pobre hombre que por fin se reunía con su familia El dragón se escapó volando por el cielo Gracias, señor pues has salvado a mi familia Me llamo Arsan y estoy muy agradecido Ha sido un placer, señor ¿No has sentido miedo al enfrentarte al dragón? ¿Debería haber sentido miedo? Solo he sentido la adrenalina corriendo por mis venas Voy en busca del miedo y todavía no lo he encontrado Muy lejos, en un pueblo llamado Trefar Hay un sabio que te dará la respuesta que buscas Ve allí y dale esta pulsera Y así encontrarás lo que buscas Gracias Tritón continuó su viaje en busca del miedo Continuó y continuó Cruzando densos bosques Ardientes desiertos Y gélidos fríos invernales Hasta que un día llegó al pueblo Llamado Drefar Como le habían ordenado Acudió al sabio Cuando entró vio a un hombre misterioso con capucha sentado frente a un fuego mágico. Hola Triton, te estaba esperando. ¿Y cómo es que sabes mi nombre? Triton el Audaz, así es como te llaman. Todos hablan sobre tu legendaria victoria ante el poderoso dragón. He viajado muy lejos en busca del sentimiento al que todos llaman miedo. Dime, oh sabio, ¿cómo puedo encontrar el miedo? Hmm, una pregunta interesante. ¿Pero cuál será mi recompensa si te cuento el secreto de aquello que buscas? Lo único que tengo es esta pulsera. Oh, ¡El brazalete encantado del destino! ¡Maravilloso! Esta es una pulsera mágica que tiene una gemela Tráeme a su gemela y conocerás el miedo Ve a la orilla del océano y sumérgete hasta el fondo Allí encontrarás la segunda pulsera y la verdadera sensación de miedo Solo eso? Tritón llegó a la orilla del mar Al llegar allí Vio un barco atrapado en un iceberg A punto de hundirse en el océano ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Debo ayudarte Tritón se lanzó hacia las gélidas aguas Infestadas de tiburones Y nadó hasta el barco Cuando llegó, fue arrastrado hasta el fondo Por una fuerza descomunal ¿Qué? Cuando llegó al fondo, vio una sirena ...que sujetaba una cadena en cada mano. Una de ellas estaba hundiendo al barco y la otra a él. En la mano llevaba la pulsera, el brazalete encantado del destino. Tritón tiró para acercarse a la sirena con gran fuerza... ...y enrolló la cadena a su alrededor. El barco se alejó del iceberg y volvió a flotar con normalidad. Le quitó la pulsera a la sirena y nadó hasta la orilla. La tengo Volvió a la carpa del sabio Pero allí no había nadie Triste y abatido por no haber encontrado al miedo Caminó hasta el pueblo Donde oyó las campanas del reino tañir dos veces Disculpe, señor ¿Qué significa el sonido de esas campanas? El rey de Drefar ha anunciado su jubilación Con el tercer toque de las campanas El fénix será liberado La persona sobre la que se pose será llevada al palacio del rey ¿Por qué no esperas a ver qué ocurre? La campana tañerá en cualquier momento Poco después las campanas del reino sonaron El pueblo del reino esperó impaciente Mientras un precioso fénix emergía del fuego y alzaba el vuelo ¡Guau! ¡Una criatura magnífica! El Fénix voló por el cielo en dirección a Tritón, quien se quedó asombrado. Y en un segundo se desvanecieron. El Fénix se llevó a Tritón a la corte del rey de Drefar. Bienvenido, Triton. Pero, Majestad, sois vos a quien rescaté en el bosque. Sí, Tritón. He estado buscando un sucesor al trono. Pero ninguno era merecedor Necesito un hombre valiente, fuerte, audaz y amable Atributos muy importantes en un rey Y tú los posees ¿Qué? ¿Entonces todo este tiempo he sido sometido a una prueba? ¿El dragón y el océano profundo con la sirena espantosa y todo lo demás eran pruebas? Sí Y lo has hecho genial. Por eso te voy a elegir a ti como mi sucesor. Pero... pero... ¿y, ¿y si no sé hacer feliz a la gente? En aquel momento, una repentina sensación de miedo lo rodeó por primera vez. ¿Y qué pasa si no triunfo? ¿Y si fallo? ¿Qué, qué es esto que siento? ¿Es... es esto lo que todos llaman miedo? Triton, eres un hombre noble con un corazón de león Estoy seguro de que serás un gran rey si decides aceptar No dejes que el miedo se apodere de ti Permítele guiarte, aprende de él Gracias, rey Arsan, acepto la oferta humildemente Y así, Triton se convirtió en el rey de Drefar. Y continuó gobernando el reino como un gran rey amado por todos, con el miedo sentado a su lado. ¡Larga vida al rey Tritón! ¡Larga vida al rey Tritón! Y la historia del rey Tritón, el audaz, ha pasado de generación en generación, pues Far no ha vuelto a haber un rey tan valiente, amable y valeroso como él.